publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy vamos a dedicar un programa a homenaje a Javier Piñango, recientemente fallecido. Fue director del Festival Internacional de Música Experimental Experimenta Club y del proyecto de difusión y promoción de música experimental del mismo nombre, experimentaclub.com Además, fue codirector del proyecto iberoamericano de intercambio artístico y cooperación cultural Experimenta Club Limbo. Estuvo más de 25 años trabajando en la escena sonora de vanguardia española desde diferentes frentes, como músico, programador cultural, creador de sellos discográficos, DJ o periodista musical. En 1989 creó el sello discográfico Triqui Noise, producciones junto a Jaime Muñarriz y Esther Verdión. Más tarde ya en 1992 fundaría el sello por Caridad Producciones junto a Ajo y Javier Colis siendo entonces también uno de los responsables de la publicación Noise Club. Experimenta Club fue una plataforma creada en el año 2000 encaminada a la difusión de todas las vertientes de la música experimental y otras manifestaciones artísticas afines, electrónica, arte sonoro, ruidismo, improvisación, apropiacionismo, poesía fonética o arte audiovisual. De carácter anual, con más de 10 ediciones celebradas, también Experimenta Club funcionó como Net Label a través de su sello ESP Net. Como músico, Javier Piñango formó parte a finales de los 80 y primeros 90 de Cerdos, etiquetado como Blues Electrónico Industrial. Escuchémosles. No puedo escuchar, no consigo oírte, no suena nada ahora, ni el chasquido de tu lengua, ya sabes ser fermudo, tu saliva joder, no consigo oír, y además estoy frío, ni siquiera me doy asco.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 por dedos calamares por pies escalopes por ojos flamenquines por arterias cada nervio congelado sudor a cero grados no es mala mezcla no pero es que no te escucho es que no te escucho y eso me despelleja me deja listo cocido a fuego lento Despacio y despacio. Despacio y despacio. Despacio y despacio. Despacio y despacio. Despacio, y despacio, despacio y despacio. Limpia deshidratación. Un manojo de pasta. Escurrido y temblando. Es que no lo entiendes. Con la razón y entender por qué, por qué coño ahora estoy, o soy sordo y sin transpiración, sin gota, a gota, sin tu ruido absorber. Sin temperatura, sin el suero de tu garganta, sin el estúpido Chop Chop Chop, ya sabes herido musical que haces con tu boca. Vaya por Dios, se Dios, vaya por Dios, tiro lo que queda. Lo que vaya por es. Dios, ¡Vaya por Dios! Rebáname las, las orejas, coge el cuchillo de trinchar, ponte manos a la obra. Ah, se me olvidaba. Mezcla después la sangre con las judías de ayer. Ahora enciende un cigarrillo que sea para mí por mí. Ya sé que no tengo boca, pero querida, fuma por mí. Aunque no te oiga, ni te vea, ni te hable, ni sepa de qué garito has salido. Menos 20 grados. Menos 30 grados, menos 30 grados, por Dios cállate, cómeme de una puta vez, por Dios cállate, y cómeme de una puta vez, por Dios cállate, y cómeme de una puta vez, Dios, y cómeme de una puta vez. Más tarde, en 1992, fundó junto a Ajo y Javier Colis Mil Dolores Pequeños, con los que grabaría tres álbumes. Además lanzó un recordado single junto a Antonio Escotado, titulado De la piel pa' dentro mando yo, un alegato de la legalización de las drogas. Vamos a escuchar a continuación este tema y un extracto de la música de Mil Dolores Pequeños. Escucha una cosa que te voy a decir. De la pierna para adentro, comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano, y las lindas de mi piel me resulta mucho más sagrado que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda una cruzada de esa frontera. Soy un Estado soberano y la linda de mi vida me resulta mucho más sagrado que los confines políticos de cualquier país. De la pierna para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi pierna me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país, de cualquier país. Vamos a ver cómo despierta adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Te entera, soy un Estado soberano y las lindas de mi piel me resulten mucho más sagrada. Fíjate lo que te digo, que a los confines políticos de cualquier país. Y te lo repito si quieres, de la piel para adentro. Del pie para dentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar. Frontera, soy un estado soberano. Y las lindes de mi pie me resurgen mucho más a que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país, sea sí, de cualquier país, que pasa? la tierra de mi piel. De la tierra mi verano y de mi piel resultan mucho más sagradas que de cualquier país país vamos a hablar con las personas 1994 creó destroy mercedes junto a jamie Muñarriz, editando dos cds en 1996 y 1997 respectivamente vamos a escuchar a continuación un extracto En 1999 crea Drup, también junto a Jaime Muñarriz, proyecto electrónico con el que edita en 2002 un primer CD bajo el título de Cone of Silence. Escuchémosles. Javier Piñango formó parte también del dúo Ankitoner Metamars, junto al ex cantante de Super Elvis, Ankitoner, con dos discos editados hasta la fecha. Ankitoner Metamars en G3G Records en 2008 y Who Cares en Autorreverse en 2009. Vamos a escuchar a continuación una canción de Ankitoner Metamars. También compaginó este proyecto con otro bajo el nombre de CLAN, junto al argentino Jorge Aro. Vamos a escuchar a continuación un extracto en directo de CLAN con la colaboración especial del gran Juan Antonio Nieto. También publicó Travel, disco junto al guitarrista e improvisador David Paredes, en Hazard Records, en 2013. Escuchemos a continuación un extracto. En 2012 inició un nuevo proyecto de colaboración junto a Edu Comelles, del sello Audio Taraya, llamado Rally. Vamos a escuchar a continuación algo de su música. Bye. actualmente trabajaba en solitario bajo el título genérico de Irreal con varios trabajos publicados que se centra en el empleo y la investigación de las fronteras y posibilidades del Sintec Core MS20 que consta de 10 capítulos Irreal 1 al Irreal 10 Uno de nuestros preferidos es el 10 Que está compuesto, grabado, mezclado, masterizado, fotografiado y escrito en Madrid entre 2020 y 2022. IR Real 10 es un recorrido sónico por algunos lugares de Madrid. Todas las imágenes de IR Real 10 fueron captadas y procesadas por la cámara de Almudena Villar. Vamos a escuchar a continuación un extracto de este trabajo. I don't know. Cerramos nuestro homenaje al gran Javier Piñango con el que creemos fue su último trabajo titulado Disco Talgo publicado por el sello Grupo Ungido desde Almería este disco fue inspirado mental y sónicamente por aquel monstruo de metal que era el viejo tren Talgo contiene dos únicos temas extensos ida y vuelta dos viajes eléctricos de intenso calado emocional elaborados con el Korg MS-20, esta vez procesado en busca de un sonido premeditadamente oxidado. En su discurrir hay secuencias y loops, trance rítmico continuado y repetitivo a la vez que básico y minimal. Vamos a escuchar la pieza vuelta. Nos hemos dejado en el tintero varios frentes en el que estaba implicado Javier Piñango, pero no tenemos tiempo para más. Javier Piñango, como hemos dicho, fue un agitador cultural incansable que contribuyó decisivamente a articular una escena desde los márgenes. Descanse en paz.